8 de la mañana, 45 minutos en todo el país. Estoy en contacto ya con Manuel Muchígeres, director de la Banda Sinfónica de la Provincia de La Pampa. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Eh, bueno, para variar, estamos esperando que este viernes, porque hay un concierto de la Banda Sinfónica. Eh, y en homenaje a Darío Gigena, contame cómo surge esto y recordanos. Eh ¿por qué eh este homenaje a Darío Figena en esta fecha? Bueno, bien, hoy acontecerá nuestro último de concierto del ciclo regular último viernes de cada mes y mmm, nos nació a todos evocar la figura de alguien que fue parte del organismo durante mucho tiempo y que nos dejó hace muy poco tiempo entonces este es es una super ocasión para poder evocarlo desde un lugar distinto creo que a todos estas instancias propias de la vida nos enfrentan a circunstancias y a trances que a veces son difíciles de transitar y puntualmente en nuestro caso como grupo fue un impacto emocional y afectivo muy fuerte eh creo que afortunadamente en, en en ese transitar y elegir de cómo pasar eh, este momento eh pudimos transformar eh, toda esa tristeza todo esa ese dolor en en, en todo lo opuesto en gratitud en en luz en, en mucha energía que que evidentemente es es lo que irradiaba Darío aquellos uh -huh. que lo pudieron conocer saben bien que lo que estoy diciendo es, es es es muy real una persona super divertida eh con cada ocurrencia que que, que son magníficas. yo tengo recuerdos de de, de de de de de conciertos y de cosas que nos pasaron en la cotidianidad que son maravillosas y más allá de eso me parece que <coughs> a uno eh a a, a invitados y, y músicos con los que transitó último tiempo en proyectos que son muy importantes por eso estarán con nosotros eh en en en esta fiesta que que la llamo yo porque es lo previo de de preparar este concierto, creo que lo vivimos así con con una energía muy muy particular y y y un y un entorno de, de de de de cohesión vívida por la música que la plasma los son de acá, Juan y de Peán, los revirados, tango. Equivale es a decir que yo solo tengo palabras de gratitud para todos con ellos que que se suman en esta propuesta y que para nosotros insisto es es un momento muy feliz al margen del del del trance opuesto. Eh creo que eh, Darío tenía una faceta muy diversa porque formidable cornista eh y como instrumentista eh docente de muchos proyectos también director de orquesta y y y e integrante de de de grupos que en en caso de la historia de nuestra música pampeana han sido emblemáticos por los lugares a donde llegaron y y por la propuesta genuina en la que participó, ¿verdad? Una actividad que se va a desarrollar a partir de las 21 horas en el Medasur, ¿no? Como es habitual, nuestros conciertos son siempre último viernes a las 21 horas y así acontece, 21 y un minuto ya estamos listos para empezar este concierto. Eh, yo estaba acostumbrada a hablar contigo de los últimos viernes de cada mes en el Teatro Español. En el Medasur, ¿qué capacidad de eh, de público hay? Son un poco más de 300 butacas. Mm vamos a tener que ir a horario temprano entonces sí porque con estas cuestiones de protocolares y demás es, es, es importante que puedan llegarse con tiempo porque las como nuestros espectáculos son gratuitos claro, por eso te digo. Eh, eh, el, el orden de llegada es importante para para poder adquirir una butaca y poder de, disfrutar del concierto muy bien eh Manuel Muchijerez eh para diciembre se va a continuar con la actividad, van a entrar en receso, hay algún espectáculo que ya no. podamos ir anunciando o no? Tengo mucha actividad. Ocurre que el ciclo regular de últimos viernes concluye hoy, pero tengo actividad la próxima semana que próximamente se hará publicidad y en diciembre también les puedo decir que no acontecerá como antes de pandemia el tradicional baile de fin de año con unos invitados importantísimos. Eso acontecerá el domingo 18 de diciembre, ahí termina nuestra temporada, pero hasta ese tiempo tengo mucho trabajo y, y, y lindo trabajo para hacer también. Muy bien, eh Manuel Muchigerrez, muchísimas gracias como siempre por atendernos por favor tenernos al tanto para poder difundir la actividad en diciembre eh, la del 18 particularmente eh y un abrazo enorme para toda la gente que integra la banda sinfónica de la Pampa eh muchas gracias buen día bueno, la verdad que ustedes siempre han estado muy atentos a durante todo el año a nuestra temporada. eh gesto que les agradezco enormemente. Y y sí, seguro les vamos a estar compartiendo toda la información de lo que nos resta de temporada. Un abrazo y cordial saludo para toda la audiencia.